Hemos venido a Chondo, a la Mende y Marcha organizada pues por el grupo de, de oposición de, de este pueblo a esta infraestructura que, que va a cercenar una parte, porque hay otra que está puesta en marcha, como es toda esta, esta carretera que se ha construido, que va a dejar el pueblo pues diríamos entre dos vías de comunicación. Es un pueblo que, que desde luego hemos venido a través de esa invitación que realizaron, es un pueblo que se ha distinguido por su oposición al El tren de alta velocidad en euskal herría y también veníamos con la intención de conocer pues un poco el, el lugar y cómo estaba la infraestructura en esta menndi marcha pues nos hemos encontrado con, con una persona que, que también ha venido a pues un poco a ver que participa de esta oposición a, a la infraestructura del tren de alta velocidad y queremos hablar de ella pues ...con él un poco intercambiar... ...las, las, las sensaciones de esta jornada... ...aupa Juancho... ...aupa, ahora es león... ...bueno Juancho, has venido desde... ...desde Basauri... ...Basauri... Sí. ...y eres una, una persona que bueno... ...que, que también te encuentras... ...diríamos en, en la oposición... ...a esta infraestructura... ...pero de, de manera reciente... ...por circunstancias ajenas a ti... ...puesto que... sí el próximo lunes hará un año que salí de la cárcel... ¿Ah? Y entonces, eh, claro, esto lo conocíamos por, eh, por los medios de periódicos eh, Por los periódicos y, y algo muy poquito pues por la radio En las cárceles españolas esto, pues eh, de esto no se hablaba no sé. así, así es, ahí eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto un poco a Pata Monasterio, a Chondo? Bueno, eh... Es que ha coincidido pues con la final de, de, de Copa del Athletic que el Ajá. Barcelona y yo pienso que la asistencia hoy pues ha restado un poquito en eh, este evento de del Athletic, ¿no? Eh, pero así todo he visto que mucha gente joven, mucha gente joven. Entonces, esta gente joven eh, me anima, me anima que que tenemos futuro eh, aseguró por delante tenemos futuro pero el futuro también que se nos plantea con, con todas estas infraestructuras la verdad es que hay muchos territorios que, que ya están muy quejosos porque las vegas de los ríos los azuíferos los montes, bosques, dañados muy dañados así es, sin duda alguna así es, desgraciadamente es así pero bueno, pienso que hoy en día la juventud está eh, se está implicando en la naturaleza y como se implicó en su día en Lemoni pienso que esto también se va a implicar y entonces eh, el ver juventud en esta marcha que hemos hecho hoy eh, en contra del tren de alta velocidad eh, es positivo es positivo Bien, para ir terminando ya sí me gustaría que dieras tu nombre de pila y sobre sobre todo sé que tienes ahí algunos recuerdos para dar alguna gente sí. de, de Orereta y por supuesto, vamos Por supuesto mi nombre es Juancho tobalina soy espeso el lunes va a hacer un año que, que salí de la cárcel después de estar de 22 años y 4 meses y dentro de la cárcel conocí a compis como Yosu Ciganda, que es de Orereta eh, pachillo Royan, y, y, y, y su hermano John no, Royan a los cuales les quiero mandar un saludo, Selvo también me decía Salvo. Ah, sí, al también, cómo no, joder, se, se mosve eso sea, un abrazo muy cordial, muy cordial. Me cago en la leche, me pongo hasta emocionado. Pues muchas gracias, Juancho, y bueno, que este este mensaje lo puedan recoger estas personas es que, y lo reenterían. Es que es ricasco. Suri. Vale. Sasuna. Sasuna, tasca, tasuna.